La Federación Argentina de Medicina General hizo un duro posicionamiento contra el DNU y la ley Omnibus manifestó su preocupación por el severo impacto en la salud de la ciudadanía que tendrán las medidas del Gobierno Nacional. Y vamos a hablar ahora con Javier García, que es parte de la Asociación Pampeana de Medicina. Javier, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Juan? Bien, contanos cuál es tu primera mirada sobre lo que se conoce de estas normativas que pretende imponer el Gobierno Nacional. Mira, en realidad es todo como hiperconfuso porque todo da y más nosotros que digamos que no nos dedicamos a las partes legales. Entonces lo que venimos haciendo desde el el famoso DNU es que nosotros como asociación y formando parte de la federación hemos tenido diferentes reuniones virtuales eh, locales acá y nacionales y también con otras asociaciones para tratar de poner claro oscuro todo lo que lo que está Por eso es que hicimos ese manifiesto a través de la federación. Eh, nosotros, en la federación argentina, eh, digamos, no somos todas las provincias las que conformamos la federación, pero sí buena parte. Uh -huh. San Luis, eh, para el sur es casi todo, o sea, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Ushuaia, eh, Tucumán, Jujuy, San Juan, o sea que tenemos una representación bastante eh, federal. Y todos estamos más o menos en la misma situación. Entonces, lo que lo que vemos nosotros es que la mayoría, obviamente, no el 100%, pero sí, diríamos, en un 80%, un 90%, trabajamos todos a nivel de salud pública y casi todos eh, somos full time o pasamos muchas horas de, de nuestro nuestras la, eh, horas laborales y de nuestros años profesionales trabajando en la salud pública. Entonces, eh, y de todas las edades, y todas las experiencias. Entonces, los que ya tienen muchos más años en esto se dan cuenta de que esto ya ya se vivió en algún momento, hubo crisis bastante importantes, y actualmente ya lo estamos viviendo. Uh -huh. eh, eh, hay mucha gente que no está eh, con su poder adquisitivo suficiente como para tener, por ejemplo, una prepaga, entonces ya están empezando a consultar a nivel de salud pública. Entonces, no solamente afecta a los pacientes que tienen hospitalización una prepaga, sino a los pacientes que son usuarios cotidianos del sistema de salud pública, que ahora se ve también complejizado por la mayor demanda, y los empleados de salud pública somos la misma cantidad. Claro. Entonces, todo tiene que ver con todo. Por supuesto, y, y otro de los puntos fundamentales de, de esta embestida es la desregulación de las obras sociales, que, que rompe con el principio de solidaridad que había que que es un sí, clásico... Esto nos parece, digamos, a casi, eh, eh, porque nosotros hemos inclusivo, cuando hemos estado formados, yo tengo 22 años de médico. Eh, me recibí en el 2002, 2001. Eh, justo en esa época fantástica. O sea, que no sí. la pude vivir profesionalmente, sí. pero sí la incertidumbre de arrancar. Y en ese momento, eh, nosotros, o sea, ya en la universidad, cuando vos estás y cuando haces las la, las partes sociales de la medicina, entendés como que la salud es una sola y se divide, y en estas cuestiones del subsector de salud, siempre las obras sociales han sido la base estructural de, de la solidaridad respecto a la atención eh, en salud, donde eventualmente, por a lo mejor no todo el mundo lo sabe, la diferencia entre una obra social eh, y una prepaga es que en una obra social, por ejemplo las provinciales, Todos aportamos un porcentaje de nuestro sueldo que no todos cobramos igual, pero sin embargo, a la hora de ser usuarios de esa obra social, todos tenemos los mismos derechos de tener las mismas prestaciones. A diferencia de una prepaga, donde vos tenés una prestación en base al importe que vos pagues, a la edad que vos tengas y a las patologías y a las comorbilidades que tengas. Entonces, como viene esto y asociado también a la cuestión económica, porque esto no está aislado obviamente que lo que vemos nosotros es que en un futuro no muy lejano aquellas personas que por ejemplo tengan pocas patologías, tengan pocos grupos eh, grupo familiar, por ejemplo, un pa, una persona que es sola de 30 años, entonces a la hora a, a la prepaga le va a convenir que ese sea un afiliado de él contra o sea, en una forma opuesta, un paciente de 65 años EPOC, diabético, hipertenso, dislipénico, con familias a cargo, va a ser mucho más complejo. Entonces ahí se va a pasar la zaranda, hablando en criollo, mm. y entonces vamos a ver quiénes van a estar en las prepagas y quiénes van a estar en las obras sociales, y por ende, si todos los que están en las obras sociales pasan a las prepagas, que son los que menos son consumidores, entonces el fin de las obras sociales va a ser un desfasco total, mm. porque no van a tener... Eh, digamos, recursos para poder solventar a esos pacientes que no van a querer las, las, las prepagas. Bien. Eh, ¿hay, ¿Hay ya eh, indicios concretos de el ajuste que se, que se hizo público, se verbalizó por lo menos, en la atención de enfermedades crónicas como el cáncer, el HIV? ¿Esto se está registrando, ya lo sienten? Es, esos son programas nacionales. Eh, lo que pasa es que nosotros, bueno, tenemos el, sistema, el subsistema de salud, eh, nosotros tenemos particularmente uno que es provincial. En otras provincias esto ya está mucho más agudizado porque hay planes, o sea, hay, eh, en una misma provincia está la gestión nacional, provincial e inclusive municipal. Entonces nosotros acá lo vemos un poco más retrasado, no sabemos a nivel de gestión, eh, porque por ahí a lo mejor los planes nacionales pueden llegar a, pueden ya haber tenido un recorte. Eh, particularmente, no, no, yo no sé, o la asociación, no hemos, si bien eh, estamos todos en contacto acá Porque la posibilidad hace que nos podamos comunicar eh, juntos con lo que hacen en gestión Pero yo no te podría decir a ciencia cierta si ya hubo un recorte de eso Lo que sí sabemos que todos, o sea, más allá de que la, la provincia gestiona la salud a nivel público Todos esos programas que son nacionales bajan dinero a través de Nación Entonces, seguramente se van a ver, o en mayor o en menor medida, más allá de la cuestión ideológica también, como por ejemplo la cuestión de la ley del aborto, ¿no? Ya sabemos públicamente sí. lo que piensa el presidente y obviamente va a estar en contraposición de eso. Eso es un plan nacional donde hay mucho dinero, eh, eh, no solamente en medicación, sino también en formar equipos eh, y mantener esos equipos. Entonces, se supone que eso también eh, va a correr riesgo. Javier, agradecemos el contacto y si crees que es necesario agregar algo más, por supuesto que abrimos el micrófono, es un tema que vamos a seguir tratando de acá en adelante. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias porque es importante poder difundirlo y lo otro es que eh, nos estamos eh, autoconvocando para el día lunes a las 11 de la mañana, eh, todos los que trabajamos en salud justamente para tratar de de manifestarnos en contra del DNU en forma, digamos, pública y callejera, y lo vamos a hacer en las puertas de, del Hospital René valoro el próximo lunes a las 11 de la mañana. Bárbaro, Entonces, bueno. Eso podría estar bueno. ¿En, en, la, en la entrada por Raúl Bedías? Sí. Bien. Bueno, echa la convocatoria también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Javier García, parte de la Asociación Pampeana de Medicina, nos ponía al tanto de este posicionamiento del sector frente a los, las normativas que quiere imponer mi ley y repito, lunes 15 de enero, entonces desde las 11 de la mañana van a manifestar en la entrada de la Raúl Bedías que tiene el Hospital Favaloro.